¡Hey, qué buenas amistades! Acá yo, su doctora u María Rodríguez, junto con mi querida compañera Maru Guerra. ¡Dígola, Maru! Hola, bienvenidos a nuestro podcast, Una Mariposa Llamada Bandera. Y en este mismo, nosotros vamos a hablar desde temas filosóficos, desde Platón, desde Platón Aristóteles, c o m a e s John Locke y demás. Y, y para variar el contenido, que no solo sea filosófico, también vamos a poder hablar de las c a s a s p i a n ó l i s que sé que muchas personas les gustan el público. También, desde unos, en unos días, podemos hablar acerca de casos de vecinos, desde los más interesantes hasta los incluso Los más ridículos. Ya sabes, pueden variar con este nuevo contenido, de este nuevo podcast acá que se encuentra. Y pues, sin más, ahorita. Les dejo con mi compañera Marlon. Y s o l o recuerdo, disfruten este, disfruten este podcast Van desde su celular, su compu, su tablet, lo que sea. p ó n g a s e cómodos porque vamos、no、a estar aquí un buen r a t i t o Bueno, Marlon, ¿qué, qué, ¿Qué, qué, qué, ¿qué querías comentarnos de hoy? ¿Qué era eso? Hola, pues como este es nuestro primer podcast, me gustaría explicarles por qué escogimos o por qué se llama una mariposa llamada Mandela. Este, es, nos gusta este、eh, título ya que es como una combinación entre dos efectos: uno que se llama efecto Mandela y otro efecto mariposa. Y básicamente, los dos son como de teorías y de condiciones este, que a veces ocurren. Este, el de efecto mariposa es cuando algo diferente ocurre. Y cambia todo lo que va a pasar. Y, y pues el efecto Mandela es cuando tú recuerdas algo de una manera y no era así y es diferente. Entonces nos gustó,、eh, pues nos encantan esos, esos efectos. s s o e Creemos que son muy raros y pues por eso los queríamos para nuestro título. Este También, este. Yo también les quería contar acerca de que estaba en mi celular este, viendo noticias y encontré una noticia que se llamaba El lado oscuro de ser modelo.、Oh. Y <ríe> sé que suena pues raro, yo también lo sentí raro, pero pues la verdad me llamó la atención y entonces este, lo escogí y lo empecé a leer. Y básicamente hablaba sobre cómo. Este, está esta creencia generalizada y como la idea de los modelos o de la industria del modelaje, este, como si todo fuera muy bonito y como todo, como si fuera muy fácil y como si las modelos realmente se vieran así de bien todo el tiempo. Este, sé que muchos de nosotros hemos escuchado este tema muchas veces y realmente sabemos que Sabemos que toda la gente, o sea, se puede ver, puede llegarse a ver mal o puede llegarse a ver muy bien, pero sabemos que no puedes ser perfecto todo el tiempo. Exactamente. Pero este, en, en nuestro inconsciente, cuando estamos viendo estas fotos, por ejemplo, en las redes sociales, en el internet, en donde sea, tú sientes como que, no sé, ves a alguien atractivo y dices. Me gustaría ser como esa persona, o, o por qué no me veo así, qué debo de hacer para verme así, y eso solo es inconscientemente. Este,、eh, entonces, estas industrias, las redes sociales,、um, afectan a nuestra forma de pensar, este, nos dan una idea, y realmente, por ejemplo, la vida que viven, por ejemplo, varios modelos, no todas. Pero estén, algunas pueden llegar a ser bastante difícil, no es nada de lo que muestran en las fotos, en las pasarelas. Estén, pueden llegar, lamentablemente, a llegar hasta a sufrir sobre trastornos alimenticios o incluso acoso sexual o, estén, o no les llegan a pagar. Eh, las, los, sus horarios que, que cumplen. Entonces, ¿Eh? esto es, este es un gran ejemplo acerca de un filósofo que es muy interesante para mí, este, ya que se relacionan los temas. Y pues este filósofo se llama Henry Bergson. Es francés, nació en 1859. Su madre fue inglesa y su padre fue polaco. Él empezó a estudiar las matemáticas. Y llegó a ser bastante sobresaliente. Este, en 1896 publicó su primera obra llamada Materia y Memoria. Y llegó también a, ser, a tener una carrera política con mucho éxito entre 1922 y 1925. Ahora, Henry Bergson nos explicaba que hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento relativo. Que es la forma en e l que tú ves los objetos en el mundo desde tu perspectiva particular. La forma en que lo, lo, lo reconoces y lo entiendes. Y lo, el conocimiento absoluto es acerca s o b r e cómo son las cosas en realidad. Este, es, es básicamente lo del ejemplo de, de, la, de la industria del modelaje.、Eh, Mariel, ¿tú qué piensas?、Sten? ¿Tienes algún otro ejemplo? Por supuesto.、Um, por, por ejemplo, Kimi, ahorita tomando en cuenta con tu,、um, tu, para, tu palabra de el, el industria de modelaje, también esto se puede variar.、Uh, no, solo, no solo esta industria, también, por ejemplo, la industria de la música. Especialmente la industria de p o c o r e a n o incluso la industria de Hollywood. En, sí, muchas, en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, normalmente nos, damos, nos dan una imagen superficial a primera vista acerca de cómo normalmente una vida puede ser. Por ejemplo, Normalmente、eh, si tomamos en cuenta De、eh, estas nuevas influencias acá de Instagram,、eh, seguro ya se han tomado un. Tomado tu pasado con una, y en total, cuando ven una foto, incluso la manera como explican cómo es su vida, les llega un mal sentimiento de conciencia y ustedes dicen, uy,、um, o, sea, o sea, se ponen muy mal debido a esa situación. Y pues, en sí, normalmente, eso en ese momento estamos pasando un conocimiento creativo debido a que nosotros estamos viendo desde un punto particularmente distante sobre cómo el mundo. Y los objetos deben ser. Porque al final diría, recuerden, estamos viendo una foto o estamos solo viendo, una, una, o estamos viendo un a o e s texto. a m o s v i n un d o t e n o r m a l m e n t e solo es una parte de lo que nos está representando en nuestra realidad. Y en total, muchas veces, con lo que tenemos, llegamos a utilizar nuestro i n t e l e c t o y razón para que así podamos entender, tener una, por lo menos una conclusión bastante、uh, razonable En sí, en sí, no, este tipo de conocimiento, aunque, aunque esté correcto, es muchas veces erróneo debido a que no tenemos una imagen completa. Pero la diferencia de con su conocimiento absoluto es que, digamos, q una e u ex-modelo o incluso una ex-influencer salga n y cometiendo lo que está n pasando con sus vidas. Desde, por ejemplo, los tipos de dietas que se sometían, la expresión,、um, varias e n、no、é c d o t a s personales que tienen. Ahí es donde ya nos están comentando sobre los conocimientos que no, anteriormente no teníamos. Y en total, esos objetos en total ya nos muestran cómo en realidad, cómo en realidad son en el, en el mundo, en la realidad. Y esto, super, y esto se consigue. Se puede conseguir mediante una intuición aprensiva. Y e n t o t a l e s t muchas veces nos puede llegar a la completa verdad. No, no totalmente correcta, pero tenemos una idea más clara de la, de la situación y podemos llegar a tener un pensamiento más, más crítico, más correcto y en, e incluso、um, más. más. más. <ríe> más.、Um, Sí, más aceptado. Muchas gracias, Maru.、Ah, en sí, debido a, debido a todo esto, también los quiero, les quería comentar, chicos, que la vida en sí no, es una, no va en una sola dirección. Y esto es lo mismo que propuso nuestro querido filósofo Henry. En total, normalmente en, nuestra, en, nuestra, en la vida va a haber días buenos, días malos, va a haber buenos momentos, buenos y malos momentos. Pero, lo que, pero muchas veces en total, con es, en lo que nuestra dirección siempre podemos u r p a s a r n o s con la intuición. Porque al final del de día, gracias a e s t o siempre podemos tomar las mejores decisiones con los datos que tenemos. Para llegar a tener los dos conocimientos, desde el creativo hasta el a b s o l u t o Y es muchas veces esto puede influenciar nuestra vida cotidiana. Así que sí, chicos, tomen en cuenta que normalmente cuando ustedes estén teniendo una duda o estén teniendo una información, n u e m a l m e n t e van a pasar sobre estos dos tipos de conocimientos. Y entonces yo también les digo que. Si quieren tener nuevamente un criterio más acertado, e pueden hacer sus propias conclusiones, sus propias investigaciones, para que así puedan tener antemano algo más, más concreto y así tener un conocimiento absoluto. Y en total, pues, están haciendo lo que sería una p r e c i a c i ó n tuya de sus vidas diarias. Bueno, creo que ya nos están tomando el tiempo por hoy, ¿verdad, v e r a n Como conclusión, me gustaría decir que、eh, cada vez que、eh, tengas que tomar una decisión, en la, este, en la intuición te lleva, a, te lleva a ayudar a encontrar la mejor decisión. Como, solo me gustaría decir, como conclusión, que, que cuando tomes una decisión y no estés seguro, Solo confíes, porque siempre, que, siempre la, la decisión que tomes finalmente va a ser la mejor.